Javier Soriano, Javier, muy buenas andales. Hola bellezas, ¿cómo estáis? No sé si se me oye, pero yo no me oigo. Ahora me oigo. Bueno. Entonces, que bajito, bajito, bajito, ¿Sí? bajito. Sí. ¿Qué va a pasar? El ¿Qué va a pasar en el futuro con el cerebro? Pues mira, ¿os acordáis? Con eh, el cerebro, con, con el cuál, cerebro, eh? con todos los cerebros, el sí, cerebro, sí, cerebro mundial. Te entiendo, el cerebro pero... me... Bueno, te acuerdas de Rafael Juste. Sí, claro. ¿Te acuerdas que le tuvimos ¿quién, aquí ¿quién, por... sí, eh, sí. este madrileño neurocientífico?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 ...para ver por dónde va a ir ese futuro... ...que intentan... Eh, ...adivinar, por así decirlo... ...en el, en, en estos congresos... ...y este año han invitado al profesor Juste... ...a Rafael Juste, que estuvo aquí con nosotros... ...hablándonos del proyecto... Del, ...del proyecto Brain y de todo lo que... ...están descubriendo... Uh -huh. ...investigando en estas investigaciones... ...del... del sí, ...el, el proyecto, de, de, de, de, proyecto Brain... ...son investigaciones, es una investigación... brutal, un investigaciones... ...brutales... Pero, es, ...verdaderamente porque, sorprendentes, claro, fantásticas...